Grande, que hacía ron-ron, muy acurrucado allá en su rincón, cerraba los ojos, se hacía al dormido, movía la cola con aire. A Era un ratoncito, chiquito, chiquito, que asomaba el ojo por un agujerito. Desaparecía, volvía a asomarse y daba un saltito antes de marcharse. de su escondite corrió como tromba y miedo tenía hasta de su sombra pero al dar la vuelta sintió un gran estruendo vio dos ojos grandes y un gato tremendo ¡Wow! y con sus patitas Corrió tan ligero, que muy rapidito volvió a su agujero Y así acaba el cuento, yo te lo aseguro De un ratón contento y un gato trompudo De un ratón contento y un gato trompudo Jala de la tiritita, tiritita, tiritita, tiritita Jala de la tiritita, ya no la jales mas Pi bus, el autobus, pi pi bus El autobus, pi pi el bus